Hola, bienvenido o bienvenida a otra lección de español de SpanishPodcast.net. Hoy te voy a explicar una expresión que utilizó el otro día mi madre, de higos a brevas. Es una expresión del español que se usa en el lenguaje informal, en el lenguaje cotidiano. Hace poco estuve cenando en casa de mis padres. Mientras cenábamos, estábamos viendo la televisión. No recuerdo exactamente qué salía en la televisión, pero mi madre dijo esta frase. Eso lo hacen de higos abrevas. Voy a explicarte las palabras que forman esta expresión y qué significado tiene. Después practicaremos la pronunciación y te contaré algunas historias para que escuches la expresión en un contexto adecuado. Palabras que usa la expresión de higos abrevas. La primera palabra de la expresión de higos abrevas es de. ¿Qué es de? La palabra de es una preposición. Tiene varios usos. El uso más habitual de la palabra de es una preposición de posesión o pertenencia. Es decir, se usa para decir de quién es algo. Por ejemplo, este coche es de mi hermano o esta pelota es de mi hijo. También se utiliza para decir el material de lo que está hecho algo, por ejemplo, este vaso es de plástico o esta mesa es de metal. También se utiliza para decir el contenido de algo, por ejemplo, he bebido un vaso de agua o he comido puré de patata, pero el uso que tiene la expresión es de tiempo hay una estructura en español que usa la palabra DE y la palabra A. Después de la palabra DE se dice cuándo se inicia algo y después de A se dice cuándo finaliza algo. Voy a decirte algunos ejemplos para que lo aprendas mejor. Repite las frases después de mí. De marzo a mayo siempre llueve. Esta frase quiere decir que en marzo empieza a llover y siempre llueve hasta que llega el mes de mayo. Otro ejemplo. La tienda abre de nueve a ocho. Esta frase la usamos para decir el horario que tiene la tienda. La tienda abre a las nueve y cierra a las ocho. Abre de nueve a ocho. Este es el significado que tiene la palabra de en la expresión de higos abrevas. La siguiente palabra de la expresión de higos abrevas es higos. ¿Qué son los higos? Los higos son una fruta. El higo es el fruto de la higuera. Un higo es difícil de describir, El higo tiene una forma parecida a la de una cebolla y, generalmente, es de color verde por fuera. Por dentro es de color rojo y tiene muchas semillas pequeñas. Creo que lo mejor es que abras un buscador y escribas la palabra higo. Verás muchas fotografías. La siguiente palabra de la expresión de higos abrevas es a. Ya te he explicado antes, para qué se utiliza la palabra a en esta expresión. Sirve para hacer una referencia temporal. La última palabra de la expresión de higos a brevas es brevas. ¿Qué son las brevas? Pues es curioso. Las brevas son lo mismo que los higos, pero hay algunas diferencias. Las brevas suelen ser moradas por fuera y rojas por dentro. Las brevas son un poco más grandes que los higos. Los higos son un poco más dulces que las brevas. Pero la diferencia principal es que las brevas salen en primavera y los higos en otoño. Vamos a ver qué significa la expresión de higos a brevas. Antes de eso, ya sabes que me gusta recordarte que en SpanishPodcast.net puedes conseguir los audiobooks con las lecciones para aprender español. Si los descargas, podrás utilizar nuestras lecciones en cualquier dispositivo, aunque no tengas conexión a internet. Puedes usarlas en tu teléfono, en tu tablet, en el ordenador o en cualquier otro dispositivo. Si entras en SpanishPodcast.net y pulsas el menú audiobooks, verás más información sobre ellos. Puedes descargar las lecciones del podcast y el audiobook El Aprendizaje Descomplicado y también el Pack de Diálogos para Aprender Español. Todos los audiobooks tienen las lecciones en formato MP3 para que las escuches todas las veces que quieras, y las transcripciones para que puedas leer todo lo que decimos. Echa un vistazo cuando acabe la lección. Si consigues alguno de los audiobooks, no solo podrás mejorar tu español. Además, nos ayudas a que sigamos creando lecciones cómo está Nuestra web solo existe gracias a la generosidad de las personas que escuchan el podcast o que ven nuestras lecciones de vídeo. ¡Echa un vistazo cuando acabe la lección! ¡Gracias a todos! Ahora sí, vamos con el significado de la expresión de higos a brevas. Significado de la expresión de higos a brevas. Bueno, ya hemos visto que las brebas salen en primavera y los higos en otoño. Las brevas y los higos crecen en la misma planta, pero pasan varios meses desde que salen las brevas hasta que salen los higos. Saber esto es fundamental para aprender bien el significado de la expresión de higos a brevas. La expresión de higos a brevas significa que algo sucede muy pocas veces, que se repite muy pocas veces, que pasa mucho tiempo desde que sucede una vez hasta que se repite. Si alguien te dice que hace algo de higos abrevas, quiere decir que hace eso muy pocas veces, significa que es algo que hace con muy poca frecuencia. Si alguien dice que algo sucede de higos abrevas, quiere decir que es algo que sucede muy pocas veces pasa mucho tiempo desde que sucede una vez hasta la siguiente. Como ves, tiene bastante sentido, porque desde que salen las pruebas hasta que salen los higos, pasan varios meses. Pequeñas historias para escuchar la expresión en contexto. Bueno, creo que ya has comprendido muy bien el significado de la expresión. Ahora lo que tenemos que hacer es Que escuches la expresión en contexto. Esto te ayudará a recordarla a largo plazo y a escuchar ejemplos de uso real. Vamos con la primera. Escucha atentamente y usa la imaginación, visualiza la historia en tu cabeza. Esto te ayudará a que aprendas la expresión de higos abrevas a largo plazo. Imagina que has conocido a una persona nueva, estáis charlando para conoceros mejor, tú le cuentas que sueles hacer deporte de forma habitual, que te gusta mucho hacer ejercicio, y todos los días vas a un gimnasio. La otra persona te cuenta que a ella no le gusta mucho hacer deporte, que de vez en cuando hace alguna actividad de este tipo pero mmm, pocas veces. Te dice, hago poco deporte, voy a la piscina, de higos a y ya está. ¿Qué quiere decir? Esta persona quiere decir que va a la piscina, pero muy pocas veces. A lo mejor va dos, tres o cuatro veces al año. La expresión de higos a no quiere decir que sean dos veces al año, como las frutas. Quiere decir que es algo que sucede con poca frecuencia. Debes tener en cuenta que, si no te dan más información, la expresión de higos abrevas puede ser un poco subjetiva. Quiero decir que es probable que la frase hago deporte de higos abrevas para una persona signifique una vez al mes y para otra tres veces al año. En cualquier caso, significa muy subjetivo pocas veces. Voy a contarte otra mini historia. Escucha atentamente. Imagina que hace bastante tiempo que no ves a un amigo tuyo. Un día decides eh, llamarle por teléfono para saber cómo está y hablar un poco con él. No quieres perder el contacto porque es un buen amigo, así que le llamas por teléfono. Empezáis a hablar os contáis eh, cosas de vuestra vida y habláis durante un buen rato. Cuando vais a terminar la conversación le dices, a ver si quedamos un día, que nos vemos de higos a brevas. Con esta frase quieres decir que te gustaría quedar con tu amigo, ir a un bar a tomar algo, una comida en el campo, cualquier cosa. Quieres decir que os veis muy pocas veces y por eso te gustaría verle pronto. Bueno, creo que con esto es suficiente. Creo que ya has aprendido muy bien la expresión de higos abrevas. Aún así, recuerda utilizar la repetición con la lección. Recuerda que es importante escuchar varias veces las lecciones para aprenderlas completamente. No se trata de aprender solamente la expresión, también se trata de que aprendas el resto de las frases del vocabulario y de la gramática que hay en la lección. Usando la repetición conseguirás aprender todas esas cosas y usar frases parecidas a las mías cuando necesites hablar español. Alternativas a la expresión de higos abrevas. Antes de terminar, te voy a decir un par de frases similares que utilizan algunas personas. Son frases muy parecidas y con el mismo significado una de ellas es de uvas a peras, otra expresión que usa frutas. La otra es de pascuas a ramos. Esta última también tiene el mismo significado, pero utiliza los nombres de dos fiestas religiosas, dos celebraciones de la religión católica. Practicar la pronunciación. Vamos a practicar la pronunciación de estas expresiones, Repítelas después de mí, repetiré cada frase dos veces, vamos allá, hago deporte de Higos abrebas hago deporte de Higos abrebas veo a mi amigo de uvas a peras. Veo a mi amigo de uvas a peras. Me tomo una cerveza de Pascuas a Ramos. Me tomo una cerveza de Pascuas a Ramos. Muy bien, pues ya está. Esto es todo por hoy.